89, Comisión de la Asociación Mundial de Voceo, ¿Sí? eh, edición de la Comisión Mundial de Voceo, me encontré con personas bárbaras, extraordinarios, Manuel Pérez eh, Barreiro y Miguel pues, Garriga, con lo cual bueno, eh, creo que, que llegamos a, a, acá a Managua, sale una simpatización, una, cor una corriente, que eh, nos hizo estar bárbaros. Eh, Saludos para la República Argentina, yo digo Manolo primero quiero darte las gracias por esta entrevista y desde aquí mandar un saludo muy especial a la Argentina porque yo soy un español radicado en Panamá, me considero panameño y todo pero como español tengo mucho que agradecerle a la Argentina porque cuando España cambió al gobierno de Francisco Franco la Argentina fue el país que nos dio la mano y, y nos ayudó mucho, incluso, ¿por qué no decirlo?, a quitarnos el hambre entonces yo me siento muy agradecido para ese país en el cual allá tengo unas tías, ya se me murieron dos y hasta desde aquí a Palermo eh, que ahí vive todavía una tía mía que se llama Justa y sus nietos le mando un saludo a su sobrino Manuel Pérez Barreiro también yo me recuerdo mucho de nuestro amigo y se paraba el Víctor Lecture ...un hombre que nos dio la gran oportunidad de que a ir a ganar el campeonato mundial por segunda vez ahí antevenido Santo Laciar al cual Santo Laciar también le mando otro saludo muy especial tengo mucho que agradecerle a usted porque usted es una persona aparte de ser periodista una persona muy agradable muy carismática Hasta el extremo, que aquí el, el más carismático de aquí se llama Gilberto Mendoza, y yo pensaba que esto es promotores promotor era yo, pero yo creo que tú le vas a sacar nuestro título, no a Mendoza, pero a mí, y otro sí, porque es una persona muy... Yo estoy aquí con mi amigo y mi hermano, Miguel Barriga, también este gran árbitro que tengo aquí, y juez de Panamá, Que es también como, como hermano mío, también. Pintor Simón, es verdad. Sí, correcto, no le quería decir pues, el, el apellido porque Simón pertenece en Panamá a la gente que tiene planta y nosotros estamos. <risa> <el otro lado. risa> espérate, espérate. espérate, espérate. <risa> Miren, cuando yo hablo de Argentina, hay un programa de, de, de Galicia para el mundo y ahora hicieron un programa entre Galicia y Argentina y yo lo veo todo en la televisión de Galicia y ahí tocan la gaita. Toca el tambor igual que en España y la acordeón y todo, mi hija también toca la gaita y me hace llorar cada vez que veo ese programa y veo que las muchachas que van de Argentina le quieren a sus papás y a sus abuelos, eso para mí es un orgullo totalmente. Desde aquí también, bueno, en Colombia también tenemos grandes amigos como aquí mi hermano Miguel Barriga y otras personalidades allá en Colombia. Nos sentimos muy orgullosos de estar aquí en este país como Nicaragua, al cual tenemos que darle las gracias a este país que nos dio la entrada con mucho cariño y mucho amor. Y no podíamos faltar, yo llevaba como aproximadamente 108 años que no venía a la convención, ya me extrañaban demasiado, entonces tuve que traer a mi señora también y todo eso, porque no podemos dejar a ese gran líder que es Gilberto Mendoza, con su hijo Gilbertito y su esposa Elena y demás familiares que nos dan una bienvenida a todos. Aquí con mi amigo Roberto Mano de Piedra Durán, que desde que Roberto Durán no era ni siquiera, no, no pensaba ni ser campeón mundial todavía, ya yo, yo era amigo de, de Roberto Mano de Piedra Durán. Durán no es solamente Durán como vosotros lo más grande que he visto en la historia, sí, sin ninguna duda, sí, sin, duda, sin duda. ninguna duda. Pero como persona el más grande y grande que hay en la historia porque don roberto Durán en panamá siempre tiene cariño para todo el mundo en todas partes del mundo no solamente en panamá no ve a don durán nunca orgulloso lo ve siempre sencillo se ve a mi señora la abraza la que le da salud y todo a la barriga hasta este durán es un personaje no sí. te vayas no se la ha dicho en la cabeza sin sí, ninguna duda nunca han dicho que roberto Durán ni le meta la droga ni nada ni fuma es puma, ídolo en argentina es correcto no ha formado nunca pelea en la calle y es un ejemplo para la juventud porque de aquí aprovecho yo para que se retire en la juventud se dedica al deporte y a la cosas Bueno, es, como un ejemplo como ejemplo Roberto Durán del cual nos sentimos todos los panameños y todo el mundo en el mundo en el mundo este saludo mío a la Argentina donde ya tengo mi familia y todo y yo jamás pensaría que yo voy a estar aquí al lado del gran ídolo Roberto Maradona Durán verdad porque tú te aprovechas de, de este malo hombre que está aquí Roberto hablo mi papá hablo <risa> mi papá de Barriles Barriles mejor que mí me... ni, ni pensaban y peleamos tú te sí, sí. madre. y pensaba y bueno gracias a Dios contento contento feliz con en la vida que dios me ha llevado bien Tengo buenos amigos, la barrera, mi amiga, Yo sí, y compañero de chile, lo que toma es tomo vino, yo tomo vino. ¿Cuándo vamos? Argentina, de vuelta ¿Cuándo vamos allá? Bueno, sí, yo creo que para el otro año, para el otro año, porque viene este año. Además hemos tenido, sin saberlo yo sí, un alguien que él conoció y que se nos fue este año, Luis Tonzo. Ah, sí, para mí yo todo sí, yo lo conocí, bueno, peleado con lo fui a pelear con... Con Roberto Castro Con... Eh, Roger Castro La, la Con no, sí, una la, la, Con Jorge Fernando una ola Te Que tú no puedes No voy a entrenar Ni un día Y te voy a, a trompar No entrené ni un día Para que tú de la Entrené para hacer peso <risas> para que tuve, y, Pero, ¿vale? Pero si me preparo Te voy a trompar eh, Claro Y otra cosa eh, Roberto, Roberto Tu hijo También tuve Argentina Sí, paseando, sí. paseando, estuvimos charlando Bárbaro Un lujo Un lujo mi llegó como Como Esta, que, que después llegó como futbolista, después llegó como boxeador y después la No lujo, qué lujo. La última vez que vaya el hijo de Roberto Durán. Manolo, gracias. Gracias, gracias. Y vení Barriga. Miguel Barriga, después. Vení, vení. Me falta vos Un lujo todo esto, eh. Extraordinario. Miguel Barriga, mi compañero, mi amigo, mi hermano, con el cual estamos estos días acá pasando la extraordinario. Yo soy o diferente a Manolo, no, a mi yo hablo menos, pero <risa> me siento orgulloso, honestamente, de haberte conocido. Bingo, para mí eso me da ahora una, una alternativa de, de volver o de ir a Argentina para conocerlo también, porque ahí tuvo el hijo mío que yo te dije, pero quiero conocerlo y te voy a visitar un par de días. Te vamos a recibir con todos los análisis que te mereces. Después que se acabe aquí, me siento orgullosa de venir a este país también, nos ha atendido muy bonito y quizás Argentina se va a dar cuenta de hoy en adelante que has compartido el cuarto conmigo la habitación y te ha portado como un hermano. Somos los hermanos en el mundo, somos todos hermanos y lo lindo que en esta reunión, en esta comisión, que estamos pasando extraordinariamente bien. A una buena pelea que hay en Argentina o algo, y yo te voy a invitar a Panamá con mucho gusto y vamos a seguir nuestra amistad. Eso estoy contento. Seguro. No va a soltar que vamos a hablar de esto bien para que nos vayamos, pero te digo, no hasta siempre, hasta luego y veo que todas las personas del extranjero que he conversado y digo que estoy contigo en la habitación todos me hablan bonito de ti gracias que tenían mucha fama y digo. <risa> son todos amigos digo ok pues yo te felicito también gracias muy amable Miguel y me vamos a estar juntos ya siguiendo charlando gracias por una nota especial desde la decía octogésima novena convención anual de la AMB para capes de para la República Argentina para la cadena Rebeca Argentina en esto que fue un lujo un lujo estar acá en Managua la hermosa capital Tiene cara agua, gracias.